Estamos en contacto telefónico con Nicolás Ceolla, que es integrante del Centro de Estudios Escalabrí Norte. Hola Nicolás, Pepe Frutos desde de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos Nicolás. Bueno, ¿qué les ha dado este, este relevamiento de precios de julio? Bueno, el relevamiento de precios que hacemos, eh, estrictamente lo que mide son precios en supermercados. Usamos un sistema de software online que lo que hace es... ...relevar precios de las páginas web de todos los supermercados... ...esto es importante porque no incluye servicios... ...solamente precios en boca de expendio de supergrandes cadenas de supermercados... ...lo que nosotros venimos haciendo desde el principio de año... ...es relevar estos precios... ...y para el mes de julio lo que nos está dando es alrededor de un 1,2%... ...de aumento de precios en, en supermercados lo que se asemeja mucho a lo que son los aumentos de precios, principalmente en alimentos. Además de eso, nosotros también medimos una canasta básica alimentaria, es decir, lo mínimo que necesita una persona para no ser indigente, sería, y esta canasta básica alimentaria nos dio un aumento del 3,8% para el mes de julio. En términos anuales, Eh, lo que estamos viendo nosotros es que los precios, en nivel general de precios, ya acumula un alza del de 45%. Específicamente en el área de alimentos, el aumento es un poco menor, que es alrededor del 35%. Esta diferencia entre el nivel general de precios, es decir, la inflación general y la de la canasta alimentaria, si bien son tasas de inflación muy elevadas, se explican fundamentalmente por eh, el aumento tarifario, ¿no? el, el retiro de subsidios y el aumento de tarifas hace que el nivel general de precios aument haya aumentado un poco más que los alimentos. Y las consecuencias de esto están a la vista. En primer lugar, lo que hay que decir es que en ninguno de los casos, en ninguno de los gremios, incluso aquellos que obtuvieron un, una negociación paritaria favorable, como pueden ser los bancarios o camioneros o alguno, algún algún que otro sector como los aceiteros, consiguieron ni siquiera empatar el aumento de precios que se está midiendo más allá de nuestro índice o incluso puede verse también en el índice de precios de las provincias o en la misma ciudad de Buenos Aires. En general, el aumento de precios promedio...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 Y después otros datos llamativos que también reflejan un poco el estado de funcionamiento de la economía argentina eh, de la actualidad, que son algunas caídas en los precios que tienen que ver, por ejemplo, con el rubro textil y con el rubro marroquinería. Eh, son las únicas caídas de precios que nosotros registramos, por ejemplo, en el caso de la marroquinería alrededor del 2% y en el caso textil, principalmente en zapatillas, de alrededor del 5%. Uh -huh. Eh, esto es el reflejo de la apertura para la para la competencia de muchos rubros eh que tienen que ver con la textil, principalmente con Brasil y con China, que hace que los precios en el mercado local se hayan abaratado sustancialmente a contramano de un aumento promedio de los precios en torno al 30, 40%, hay precios que empiezan a bajar, esta es la clara manifestación de la apertura importadora hacia la competencia externa. Uh -huh. Es decir, eh, donde bajan los precios, bajan porque no hay consumo y entonces los los comerciantes se ven obligados a bajar los precios, los, los fabricantes. No, más más bien no es porque no hay consumo, porque si bien, a ver, el consumo se, se, se está estancado o viene cayendo, sino tan un poco más tiene que ver con que aparecen nuevos productos que antes no estaban en el mercado, que están siendo... Eh, traído de afuera a, a digo en algunos casos a competencia de dumping o por una un, un régimen de trabajo que hace que la producción sea sea barata, que se ponen a competir con los del mercado local y desplazan a los productos del mercado local y eso lo que hacen es que como el precio es más barato, antes no estaba, generan el agregado un nivel de precio menor. Es decir, antes había zapatillas que tenían algún tipo de protección local, vos tener en cuenta que estamos midiendo en general lo que se vende en las bocas de spending del supermercado. Entonces aparece, por ejemplo, una zapatilla de Singapur contra una zapatilla que antes se fabricaba en La Matanza a mitad de precio. Entonces en el agregado, en la comparación con los meses anteriores o el año anterior, aparece una zapatilla que por ahí sale 500 pesos y eso hace que el precio parezca más barato, pero en realidad son productos que están apareciendo producto de la apertura importadora. Eso también se registra, por ejemplo, en algunos rubros que tienen que ver eh, con los alimentos, Aparecen fiambres importados que antes no aparecían, en eh, el caso de chacinados. Eh, incluso a, han aparecido, no sé si eh, a, vos o a, a alguno de la mesa también a, anda recorriendo los supermercados, ¿no? Las latas de tomate importadas, le, cerdo en lata, montones de rubros que antes no existían y ahora están apareciendo, y esto es deliberado. Mm. Eh, no es un que... producto de una política de gobierno que lo que hace es... Eh, a, Generar una apertura importadora con un doble objetivo, por un lado eh, hacerle un guiño a aquellos sectores que se quejaban por los controles a las importaciones, y por otro lado tiene un objetivo claro, que es disciplinar los aumentos de precios a partir de la apertura importadora, principalmente en el rubro de alimentos. ¿no? Quieren bajar eh, o contener la inflación eh, con una apertura importadora que lo que hace es destruir el aparato productivo. Nicolás, y esto se está logrando porque eh, nosotros desde, desde el informativo de Farco siempre tratábamos de preguntarle a los economistas cuando empezó este, este gobierno sobre una posibilidad que nos daba temor, que era que efectivamente se bajara, se empezara a bajar la inflación porque ya lo que se quería lograr, que era transferir recursos de sectores poderosos, de sectores eh, trabajadores, de los sectores populares a los sectores poderosos, ya se había logrado y, y y entonces la inflación a lo mejor por baja del consumo, por todos estos estos factores que vos claro. enumerás, empezaba em, iba a empezar a bajar. Esto se está dando efectivamente? Bueno, ahí hay dos lecturas. Hay una lectura que... que O sea, la inflación es un fenómeno multicausal. Un poco depende del exceso de demanda, pero también otro poco eh, tiene que ver con causas que, desde mi punto de vista, esencialmente están influidas por el precio del dólar. Efectivamente, si la economía entra en una recesión, como ya estamos, y empieza a bajar mucho el consumo... Aquellos que tienen capacidad de fijar precios, es decir, aquellos sectores concentrados que fijan precio con un margen monopólico, si el consumo les empieza a disminuir, ya sea de alimentos, lácteos o sectores más bien difundidos como puede ser cemento, si dejo de vender mucho, piensa el empresario, no me voy a pasar tanto de vivo con los precios, entonces voy a dejar de aumentar los precios. Eso hace que la, la, la inflación se desacelere por la caída de la demanda. No tanto por el argumento tradicional que tienen los economistas heterodoxos, que hay menos gente, entonces la oferta puede responder más rápido, sino simplemente por esto, porque el monopolista se da cuenta que los precios que está fijando está perdiendo mercado, entonces lo que hace es dejar de aumentar es desde el lado del exceso de la demanda. Y después está del otro lado, que para mí es la principal causa de por qué los precios en Argentina empiezan como a desacelerarse un poco la inflación, si bien estamos en niveles de 45% y es más que el doble que la inflación del año pasado, los precios empiezan como a minorar el paso eh, de aumento y tiene que ver con que el dólar está estancado. digo el, eh, el la, una, una política deliberada del Banco Central es dejar el dólar como un ángulo inflacionario. Si el tipo de cambio desde enero lo único que hizo fue dejar de devaluarse e incluso apreciarse un poco, eso hace que es el argumento tradicional que incluso desde el estructuralismo, de nosotros los economistas heterodoxos, venimos diciendo, si se devalúa mucho el tipo de cambio, eso va a ir a precio. Ya lo decíamos en diciembre y ahora pasa lo contrario, ¿no? El tipo de cambio está estabilizado y eso hace que el aumento de precios se contenga un poco. Eh, en general, para mí es la principal explicación por qué los precios hoy en día en la Argentina están eh, mostrando algún tipo de tendencia a dejar de acelerarse. Es decir, la el fuerte crecimiento de los precios que veníamos viendo desde diciembre tras la devaluación, ahora como que se está minorando un poco, y es principalmente porque el tipo de cambio está estabilizado. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas políticas antiinflacionarias que usan el tipo de cambio como un ancla? El problema está en que si el dólar no se mueve y los precios empiezan a subir... ...se genera un atraso cambiario paulatino... ...un dólar muy barato... ...y una en combinación con una apertura importadora indiscriminada... ...lo que pone en peligro es todo el aparato industrial... ...todo el aparato productivo nacional... ...entonces es una política muy riesgosa... ...porque en cuanto diversos agentes de la economía... ...empiecen a percibir que este dólar está muy barato... ...a esto se suma también el levantamiento de los controles al dólar... ...lo que hacen es pasarse todos juntos al dólar... ...y cuando se pasan todos juntos al dólar se desata una corrida... Y esto tiene consecuencias aún más graves, ¿no? En el contexto de una nueva evaluación con eh, estos niveles inflacionarios puede ser muy peligroso. Nicolás, la última, corta. Eh, recién decías cuando comenzabas dos productos que aumentaron más que el resto, la sí. harina y el aceite. ¿Cómo puede ser sí. si son dos de los sectores, es, provienen de un sector que es el más beneficiado eh, por el gobierno nacional? Eh, justamente por eso, porque eh, lo que han hecho en estos sectores en particular es, en el caso del aceite, que tiene que ver con el girasol, con el maíz y con otros, con otros productos agropecuarios, es la eliminación de las retenciones. Eso ha encarecido... En el mercado local, en el caso del de maíz, un 27% eh, los costos. no La eliminación de las retenciones puso los precios locales al nivel de los precios internacionales. Y lo mismo pasa con la harina. Se eliminaron las, las retenciones a la harina que tenían un 23%, la harina de trigo, y esto genera que los costos locales hayan aumentado un 23%. A esto también se suma... Eh un menor nivel de control sobre los productores eh, los morineros y los productores de aceite eh, sin ningún tipo de exigencia. Eh, como política establecida en el Ministerio de Agricultura sobre qué hacer con la producción nacional, sino simplemente eh, el, la libre empresa, la libertad de mercado, que lo que hace que aquellos que tiene una posición dominante transfieran el aumento de costos al mercado local y eh, lo que lo que les quede como saldo de la producción lo manden al, a la exportación sin darle ningún tipo de prioridad a la mesa de los argentinos. Entonces, en este contexto, el libre mercado, aumento de costos, es natural que empiecen a faltar empiecen a faltar bienes, y porque por un lado se mandan al exterior y por el otro los que están están mucho más caro ¿no? Así es, Nicolás. Bueno, te agradecemos mucho el, el contacto y seguimos comunicando. Gracias como siempre por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un saludo. Ahí pasaba Nicolás Seolla, es, es economista, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.